Da, chiquilla da, chiquilla, <risas> pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota Y aquella misma siesta perdimos por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota del cuadro que ganó Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendidos al barrilete flores del primer cielo, caña y papel color. Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador media galleta, rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, saltitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón. Ah, pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos Uno nunca hace nada y a cuál más resongón La calle es libre si queremos pasarla Corriendo tras del aro, llevando el andador Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Bolita linda, ojito cristalino, te juro no te entrego, aunque gane el matón. Dos dientes leche me costaste bolita, la soba de la vieja, pero te tengo yo, hey. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia Caracoles y ranas y niños a jugar El viento empuja botecito de diario Lindo haberlo vivido para poderlo cantar Pantalón cortito Bolsita de los recuerdos Pantalón cortito Con un solo tirador Chico Yaca, chiada, chiara, la, <risas> pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. La, la, la, la, la, la, la, la, pantalón cortito. Con un solo tirador me acordás.